Eh, ...recuperando la palabra, la voz de Laura Osust, a la que hemos ido transformando de a poco en una especie de columnista de este espacio. Gracias Laura por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Laura, se escucha un poquito bajo, un poquito lejos, pero lo vamos a ir arreglando. Mientras tanto, le cuento a la audiencia que te recuperamos, digo, porque sos este, licenciada en comunicación social y sos parte del Observatorio de Violencias de Género, ahora que sí nos ven y nos han servido este, como una como una mirada de primera mano para reflejar la violencia y los femicidios que ocurren en nuestro país. Tienen una metodología, Laura, este muy importante ahora para nosotros, pero además acaban de presentar un nuevo informe. ¿Nos haces, por favor, el, el, la, una síntesis de este informe o toquemos lo que te parezca más importante, Laura? Sí, nosotras desde el Observatorio Ahora que sí nos ven eh, realizamos un análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, a partir del cual sacamos las cifras de femicidios y otras variables eh, sobre los femicidios que ocurren en todo el país. El último corte que hicimos fue de este año de ASPO, desde el 20 de marzo del 2020 hasta el 19 de marzo de este año, lo cual nos arrojaron 288 femicidios, que para que tengamos una real magnitud es un femicidio cada 30 horas en este año de pandemia, El 64% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas de las víctimas y el 65% de estos femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, lo cual de estos datos nos siguen reafirmando que quienes dicen amarnos son quienes nos asesinan y que en el lugar más inseguro en el que estamos es la casa que habitamos, en la mayoría de los casos nuestro hogar. De estas 188 víctimas, 46 habían realizado al menos una denuncia en todo este año y 20 víctimas solamente tenían medidas de protección. Nosotras, aparte de hacer este recorte de este año, hicimos una comparación con el año pasado, en realidad con el mismo periodo, periodo de un año, del de 20 de marzo del 2019 al 19 de marzo del 2020 y después comparado con el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de este año, y vimos que una baja de eh, femicidios según los medios de comunicación, cuando este año nos dio 288, en el mismo periodo del año anterior nos dio 334, pero sin embargo no podemos decir que 100% bajó ni hacer una aseveración así muy firme, porque esto podría responder a, la, a las medidas de restricción de circulación que hubo a partir del aislamiento, y aparte porque en la primera etapa del de, de ASPO, lo que notamos es que los medios de comunicación no tomaban tanto los casos de violencia de género. Entonces, a nosotras en ese sentido se nos eh, complica la representación del registro. Muy bien, Laura. Es este por supuesto que le, le, los, los medios, sobre todo hegemónicos, Se eh, les gusta ensalzarse cuando hacen un reflejo de, de un trabajo como el que hacen ustedes y enseguida en buscan ponerse a sacar cuentas. No sigue pareciendo un verdadero despropósito estar hablando de cientos de víctimas o de una víctima cada 30 horas, así que no hay nada para festejar. Podría ser también, Laura, que eh, un poco hayan empezado a funcionar algunos mecanismos Eh, entre estos periodos que están comparando en el último informe, estos mecanismos que están destinados hipotéticamente a proteger a las víctimas de violencias machistas? Sí, lo que nosotras vimos que lo que sí falló en cuanto a, al Estado es la, la, la acción o inacción de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Nosotras igual vimos que... Eh, o sea, como nota de, de información que eh, durante el ASPO, eh, más que nada en abril, cuando fue que la, eh, se tomó conciencia también por la demanda de mujeres que estaban sufriendo violencia, bueno, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad sacó una resolución mediante la cual decía que estaban exentas del de aislamiento a aquellas personas que estén sufriendo violencia basada eh, en género lo cual, eso fue un punto muy importante que fue logrado también ¿no? por el Ministerio, por tener un Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad, que tomara estas demandas de mujeres y bueno, de todo el colectivo LGBTIQ+, que sufriera violencia durante el aislamiento, porque nosotras decimos, bueno, el lugar más inseguro para nosotras es nuestro hogar. Y en el aislamiento, ese, esa exposición a la violencia se incrementó muchísimo más porque por ahí esas personas estaban con su agresor 24-7. Entonces, este tipo de resoluciones, así como también el programa Compañer, que también se lanzó durante el ASPO, fueron muy importantes como medidas porque fueron pensadas medidas con perspectiva de género para la pandemia. Sin embargo, como te decía anteriormente, Nosotras vemos con mucha preocupación todavía la inacción de, tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad. Si nosotras comparamos con el periodo, eh, el periodo de ASPO, con el periodo de sin medidas de aislamiento, vimos como un 31% menos de denuncias en este periodo de aislamiento. ¿Eso nos lleva a pensar en que las mujeres denuncian menos? No, sino que lo que podríamos decir es que Como vimos muchos casos en la, en la televisión y en los diarios, y en la radio, muchas mujeres que estaban siendo víctimas de violencia machista se acercaron a las comisarías a gestionar una denuncia y muchos casos no se la quisieron tomar con el pretexto de, que, de la situación de COVID en la que no querían recibir denuncias presenciales, lo cual es erróneo y deberían haber recibido esas denuncias y también hemos escuchado, y esto va más allá del periodo de ASPO-DISPO, que cuando una mujer quiere realizar una denuncia, no se la quieren tomar si es un fin de semana, lo cual también es erróneo porque podemos denunciar los 365 días del año a cualquier hora cuando nosotras sentamos que queremos ir a denunciar. Y después, en cuanto a las... Fuerzas de seguridad vemos también con preocupación que creció en un 32% los femicidas, el porcentaje de femicidas que pertenecían a las fuerzas de seguridad, siendo estos policías, militares, gendarmes, y también hemos visto, como el caso de Urso Gabaílo, donde eh, hubo una cierta complicidad de esta institución, la, la de la policía bonaerense específicamente, con el femicida. Eh, Y en cuanto a las medidas de protección, siguiendo con lo del Poder Judicial, vimos que se otorgaron 20% menos de medidas de protección. Entonces decimos, estamos desprotegidas, porque aún yendo a denunciar y que nos tomen la denuncia, nos otorgan menos medidas, y medidas que a veces no son tampoco efectivas, porque no hay una fuerza de seguridad que controle que esa, por ejemplo, restricción de acercamiento se cumpla. Sí, eh, sin embargo, sabemos, Laura, además que en nuestro país existen... Eh, los dispositivos de, de doble dirección eh, y un montón de otras medidas que la verdad es que el Poder, eh, poder Judicial está quedando a deber, pero muchísimo, ¿no? incluso se, se podría decir que si el Poder Judicial tuviera una mejor predisposición, las fuerzas de seguridad seguramente estarían más preparadas para recibir denuncias en cualquier comisaría, o facilitar el acceso, de la, del, el acceso de las víctimas a una protección inmediata, por lo menos, que es lo que necesitamos para empezar a achicar verdaderamente las cifras. Laura, la, como siempre, el informe impresionante, conmovedor también, pero nos sirve para mantener este, nuestra conciencia bien bien al, al día. Le saludamos, por supuesto, este trabajo. Te invito, Laura, que ahora aproveches el micrófono Este, para decir algo que te parezca importante o conveniente, aprovechar este, este minuto, desde ya te estamos muy agradecidos. No, la cuestión que vos mencionabas ahí de la predisposición del Poder Judicial o también de las fuerzas de seguridad, bueno, en nuestro país existe la ley Micaela que estipula la capacitación en los, todos los funcionarios, para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, es una capacitación en, en perspectiva de género el Poder Judicial aún hoy sigue reticente a ser capacitado, quiere capacitarse por sí mismo y eso deja discreción del de Poder Judicial cuándo y cómo y con quiénes se capacita. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después cuando jueces y fiscales tienen que tomar medidas que protejan a las mujeres sin perspectiva de género, sin tomar una real magnitud de lo que es sufrir violencia machista, es casi imposible que puedan resguardar a estas mujeres y también a personas del colectivo LGBTIQ+. Entonces, nosotros seguimos reclamando la implementación de la ley Micaela en la justicia, también en las fuerzas de seguridad y una reforma judicial feminista que también tenga en cuenta la escucha de las víctimas y una perspectiva interseccional, que se tenga en cuenta no solamente Eh, la condición de ser mujer que está sufriendo violencia, sino también dónde vive, su edad, su clase social, su condición económica, porque eso también tiene que ver con las medidas de protección que deben tomarse, que deben ser específicas. Y también tam, decimos que hay que gestionar y tratar de eh, pelear por una paridad dentro de la justicia y el acceso de más mujeres y el FGBTIQ+, y a cargos jerárquicos dentro del poder judicial. Muy bien, perfecto. Laura, la verdad es que dan muchas ganas de conversar contigo sobre otro par de temas que son sumamente acuciantes y eh, que golpean justamente los bordes de, de la sociedad. Esperamos tener oportunidad muy pronto de volver a charlar contigo y desde ya muy agradecidos, Laura. Eh, muy muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.